La anterior administración por internero del contrato plan, que tanto se hablaba en Colombia, hablaron de subir el agua de Jordán, del río Chicamocha, a la mesa. Se sube una cuota de 400 metros sobre el nivel del mar a 1.800 metros sobre el nivel del mar. O sea, son 1.400 metros de altura. Y la tubería es de 16 kilómetros en la parte de abajo ya se construye un tanque para 1.700 metros cúbicos de agua un tanque que se llena por debajo filtrado por la arena y la piedra se llena por debajo para que? para que como ese, ese río recorre tan recorre tantos alcantarillados de los principios ahí ya va filtrada el agua después pasados a dos desarenadores y de ahí sube 16 kilómetros a la mesa en la mesa hay dos tanques de almacenamiento, uno de 2000 metros cúbicos y otro de 8000 metros cúbicos esto tiene tecnología alemana, francesa, inglesa, suiza y, y el proyecto es un, santandereano ¿no? porque todo lo que es lo todo el sistema en, en cuanto a cómputo y todo eso de Santanderiano. Es un proyecto para mostrarnos a nivel nacional e internacional por, por, por la magnitud del proyecto para subir el agua.